Así es, desde aquí en adelante, las instituciones públicas son para servir al pueblo y no para un partido político. El que quiera hacer vivir su color político tiene que irse a sus casas de campaña y financiarlo con su plata y no con la plata del pueblo. Desde aquí en adelante lo que manda es de nombre, Montero. Montero somos todos y Montero, desde aquí tenemos que llevar esa identidad. Aquí está nuestro escudo reciente crea, recientemente creado y que no está ni siquiera en los logos institucionales de aquí de la alcaldía municipal. Nosotros somos los obligados por ley a mostrar que somos Montero, cuál es la identidad de Montero y ver la forma de cómo este ir profundizando y haciendo que la gente se identifique con nuestro nuestra ciudad. Si no conocemos nuestra ciudad, nunca la vamos a querer y eso es lo que más tenemos que hacer, quererla a nuestro Montero y hacer todo por ello. ¿Por qué se el color blanco y el rojo, alcalde? Bueno, primeramente el blanco es el símbolo de la transparencia, es el símbolo de la fe, es el símbolo de la paz y eso es lo que tenemos que hacer en Montero, eh, buscar todas esas condiciones para trabajar tranquilo. Y segundo, el color rojo está dentro de nuestra bandera, es prácticamente lo que nos ha venido identificando, es el color de la fruta guavirá que antes decían los antiguos que esto era lleno de esa fruta guavirá, por eso es que nuestro ingenio se llama guavirá y nuestro equipo de fútbol se llama guavirá. Entonces el color rojo es, es el color que varía al verde, blanco y verde, y acá en Montero tenemos el verde, blanco y rojo, entonces este rojo es la institucionalidad montereña y este rojo es lo que prácticamente nos diferencia de todo lo que somos los cruceños. ¿La base es la bandera tricolor y la huipala también? así es son símbolos nacionales que tenemos que tenerlo presentes y tenemos que respetarlo y somos la muestra de la bolivianidad la muestra de la unidad por eso es que nuestro eslogan es unidad y trabajo con unidad de todos los montereños podemos generar un trabajo podemos y con el trabajo generar este, la esperanza generar la, la conciencia y el sueño de que tenemos que tener un mejor destino eh, por ejemplo hay banquetas pintadas de color azul y deberían tener el color madera se va a recuperar esos colores Poco a poco vamos a ir recuperando todo, tenemos que contar con ese presupuesto, pero ya las bases están hechas. De aquí en adelante yo creo que los montereños a ningún partido político debemos permitirle que politicen nuestras instituciones.